The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful phone scrawled upon the crump of pain. There's a policeman with an honest soul that has seen whose head is on the pole. He glances, as he fills his bride bowl with a peeling of the knees. He briskly frisks the torn remains, dropping a print, dark crimson stays, and endeavors to ignore the change that he walks into his knees. But he's master in the dark.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 you grow chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, Suena, suena este, vale, suena este, suena este, ay, coño, ay. suena, pero, pero el, el, el botonín, eh, que el botonín que llegó al Fader encima está suelto, vosotros no entendéis seguramente lo que, eh, a lo que me refiero, a lo que estoy diciendo, pero entiendo yo, y, y bastante con lo que lo entienda yo, en un buen país, joder, pero oye mío, Eh, no, no obstante lo que pues y de muy mala educación Y esto de entamar sin saludarla a la gente Hola Drugos, ¿cómo estáis? Hola, hola, hola Supongo que ya sabéis de sobra qué programa es este Que emisora y esta Y qué locutor y este y Que locutor soy yo Pero no pasa nada para que lo no sepa Yo voy a otra vez Para mmm, reforzar la información Saéis sintonizando ahora mismo radio cucaracha, radio cuca, la radio libre de Vieux, la radio libre de Asturias. No la única, pero nie una radio libre que tan Asturias y no la única, pero yo una de las radios libres que tan en el reino de españa y, y a lo mejor pues, también podríamos decir que hay una de las radios libres que, que, que está emitiendo en, en europa ¿eh? y una de las de eurasia y, y del hemisferio norte y del mundo entero suponiendo que en el mundo entero sí seguro que hay radios libres en, en, en áfrica y en sudamérica y podríamos decir que somos una radio libre del Del, del sistema solar hombre por poder podríamos pero igual quedaba redundante porque me pasa a mí que con decirlo lo de lo del planeta ¿eh? fuera del planeta no sé yo si habrá radios libres no sé yo si el concepto de radio libre tendría mucho sentido fuera de este de este planeta no pero bueno yo qué crees que tengo que decir eh, la radio libre del sistema solar de, de, de la vía láctea del Grupo Local de galaxias del Cosmos. para que no hay falta, ¿no? Básicamente por eso, porque iba a ser redundante. Bueno, venga, vamos a dejarlo a Radio Libre de Ubieu, ¿eh? Si nos apuramos la Radio Libre de Ciudad Naranjo, porque, <ríe> en fin... Bueno, el programa, pues, eh, en Edonia, eh, ya lo sabéis. Esta semana entamando goles a las nueve de la noche. Eh, en este, en este horario nuevo, pero que esta semana eh, no me retrasé, sino que venía, a la hora, ¿eh? viene a la hora, a la hora nueva. Que por supuesto no hay nadie en el chat y a lo mejor no hay nadie tampoco eh, sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada o el www.radiocuca.org. No sé, pues digo, a lo mejor no es pero oh, bueno, ahí estoy yo y conmigo llevo abundo, ¿no? Hay, también Bortici, sí, que iba a decir que era yo, <risa> iba a reforzar esa información, que seguramente ella eh, lo sabe también, pero eh, yo soy ese que se va a llamar el anedónico miserable. El anedónico miserable, opofénico, fotofóbico y peracúsico, ese soy yo. Que bala de dios de tiempo, que no me un eh, no bañado otro apellido. A lo mejor, y es sencillamente que eh, llega a una definición bastante fallaiza de que eh, de lo, lo, existe el, el individuo este. Eh. Anedónico, porque fundamentalmente soy anedónico, miserable, porque bueno, pues, pues también. Eh, apofénico, bueno, eh, hay de algunos, unos cuantos. Programas sí, guardados de, de ahí milenta años que seguramente vos explicarán lo que es el tema de la apofenia, esa búsqueda de patrones donde realmente no los hay. ¿eh? Yo busco patrones, algún tipo patrones por tres partes, y especialmente será si el número 23. ¿eh? Busqué por ahí, joder, la lista de podcast, ¿eh? de podcast. como que hay que decirlo bien, coño, poscas. En los podcasts que están en busca esos ahí, hay de alguno que te ha dedicado a la apofenia y al 23 y tal. Bueno, buscadlos, como, como si yo fuera quien para mandar cosas, buscadlos si queréis, si no queréis no los busquéis, joder, pues Y es fácil que no tengáis el más mínimo interés en saber ni lo que es la apofenia, ni por qué yo digo que soy apofénico, ni hostias y vinagre. ...optofóbico... ...porque fue el golpe las más ...y peracúsico... Pues, ...pues pues sí, porque me molesten los ruidos... ...estoy muy contento porque estoy perdiendo YU. ...y mira, oye, pues que hay que que te diga... ¿Mm? Eh, ahora mismo yo creo que estoy en el... En la banda de la audición... ...yo dije que antes oía muy bien... oye de más... ¿eh? ...y ahora... ...cuido que estoy en la banda de la audición normal... ...y mucho mejor porque... molésteme menos las cosas... ...en antes... Cualquier ruido en cara, yo sentía lo de y, y además obsesionaba con él. Eh, leísteis el relato este de, de Ligeia de Edgar de Lampo, por supuesto. <ríe> ya sabéis que ye, el mío escritor favorito, leísteis ese, ese relato. Conocéislo, esa personalidad tremendamente obsesiva que al final lo que acaba allí obsesionándose con los. Con los dientes de... Oye, oye cuidadito, e, ¿cómo se dice esto? Spoiler, eh, mira, un spoiler. Que acaba obsesionándose con, lo, con, la, con el dentame de una rapaza. Y bueno, pues cuando muere la porque tiene que tener esos... Para pa que los dientes, porque tiene que tener el si, ese el si dentame, eh. O más bien, bueno, como hay cosa de sonido eh, ese otro personaje, de ese otro cuento, de ese otro... nada no, del mismo escritor, también de Pou. Ese corazón del ator, ¿eh? de ese que se obsesiona al final con, con que está sintiendo el ruido del pom-pom-pom-pom del yatir del corazón. Eh, ay, que también era un spoiler, que no lo dije. ¿Qué hago en la mar? Uf, hoy estoy spoileando, pues, la de Dios de cosas. Bueno, eh, eh, la cuestión ya que yo sentía un rudin cualquiera, ¿eh? obsesionarme y ese rudin, por ejemplo, quitábame de, de dormir o quitábame de concentrarme en cualquier otra. ...otra tarea... ...yo que sé, mismamente, en a mi casa... ...no hay relojes de... ...que fegan tic-tac... ¿eh? ...los que hay son los que no hacen ruido... ...porque yo simplemente sentir el... ...el tic-tac de, de un reloj... ...de la noche... ¿eh? ...pues ya valía para que... ...para que ya no fuera quien a, a, a... ...agarrar el sueño... ...supongo que también tenía que ver con años... ...en los que otras cuestiones... hacían ¿eh? que me costara... ...agarrar el sueño, pero bueno... Ahí, cuestión es que ahora oigo bastante menos ¿eh? se lo oye perfectamente que oigo menos eh, por supuesto no siento esos ruidinos también tenía que tengo la fortuna de que ahora mismo no tengo vecinos en un tiempo a esta parte y espero que por, por mucho tiempo <risa> por mucho tiempo no, no haya vecinos que me, que me que me fastidien y bueno pues eso que ahora mismo estoy muy a gusto yo con mi Eh, tercer, cuarto, eh, miserable, apofénico, con el cuarto apellido. Bueno, que resulta que estamos eh, hoy esta noche, eh, para que estés entiendo en, en directo en la frase horaria del meridiano de Greenwich, eh, estamos son les 21 y 12 minutos a la noche del día 8 de septiembre. El 8 de septiembre que lle un día moi nomado por estes tierras, porque lle el día de la Bixia de Covadonga. Xuntase lo que lle una festividad religiosa, un día dedicado a una de les dioses del Panteón Católico, una religión que lle monoteísta nada más na teoría, pero lo que luego una práctica y extremadamente politeísta tiene un, un dios supremo, ¿eh? bajo el que tanto los demás, que hay un dios que hay a la vez uno y tres, ¿eh? una cosa de esto es que no hay dios con lo que entiendo, entonces dicen que hay un misterio, que no hay que intentar entenderlo. Bueno, pues nada, no intentemos entender que dios es uno y taquetrina eh, y después tienen bueno pues por bajo, tienen milenta milenta dioses masculinos y femeninos. Los dioses femenines, eh, yo cuido que son, bueno, pues, son más poderosos dentro de, de esa jerarquía ¿m? de divinidades que, que les divinen de algunas de los dioses. Vamos a no vamos a decir todo es, de algunas de los dioses femenines son, digamos que están en un segundo escalón de ese, si, de ese si panteón. Después vienen milenta otros. Otro, otras deidades, tanto masculines como, como femenines, pero que ya están un poquito más abajo. Y que a lo mejor son, son más o menos importantes, básicamente en función de, de los fieles y las celebraciones que tienen Un poco lo que, tal como lo presenta en la novelina Dioses Menores, ¿eh? de la saga del mundo disco, eh, lo presenta Terry Pratchett... ¿eh? donde dice eso, que los dioses no más existen en la medida que tienen que tienen adoradores, ¿eh? que si van quedando en sinfieles, pues los dioses los dioses mueren. En el caso del día eh, 8 de septiembre, hoy mismo, bueno pues tenemos eh, la festividad de Milenta de mi lenta deidad, es de si segundo escalón, eh, que llamen vírgenes que son dos, supuestamente son tres pero pero hay 40.000, Va a ser también a lo mejor un, un misterio que, bueno, pues como dicen, como dicen los cristianos estos, no hay falta de ponerse a intentar ¿eh? Eh, resolverlo, porque comprenderlo, porque ya esencialmente ya es y eso, un misterio y como misterio pues es irresoluble. Eh, hay, hoy celebrase, bueno, fundamentalmente el día de, de una diosa. De ese segundo escalón, pero que yo cuido que debe ser bueno pues importante más que nada, por eso que os decía, por el número de, de fieles, ¿no? O celebrarse el día de la de la Breche de Covadonga. ¿eh? Eh, el día que bueno pues se escolló, no sé cuándo, la verdad que no conoce la historia como, como el día de Asturias. ¿eh? No sé si porque en muchos sitios de, de Asturias celebren el el Día de, de la Besia de Covadonga. o porque a lo mejor también hay muchos en los que celebren pues bueno otras, otras prisiones. no sé yo no estoy muy puesto en el asunto pero por ejemplo en el santuario de, de Pastur si no me equivoco también celebren el, el 8 de septiembre la bestia que está que está allí suponse que no se corresponde con la con la bestia de Cobadón allí otra si no me acuerdo mira que no la hay mucho tiempo que, que tuve por allí pero no, no me acuerdo de de qué brille y ya os digo celebrarse también bueno pues la, la propia diosa brille de Covadonga, celebrarse en, en muchos pueblos y otras seguramente también eh, otros seguramente seguramente también y bueno pues por lo que sea eh, escollóse no sé cuándo exactamente como como el día de Asturias Después también, ¿eh? Eh, juntase una festividad de estas que llaman civiles, una festividad civil. Básicamente, pues la que no es religiosa, es, es civil. Hay les que también dicen que son paganes. Y es verdad, ahora que estoy pensando, por ejemplo, el carnaval no es una fiesta civil ni religiosa, es una fiesta pagana. ¿eh? Bueno, pues oye, ¿por qué es pagana? Porque eh, a base de pagar cacharros y tal, pues. ¿eh? los mozos sobre todo pues dicen unas perras ahí son son los paganos del día pues soy una festividad pagana bueno no no por eso lle porque lle per cristiana y todos pues oye no lle no cristiana y pagana tampoco no lle civil porque no lle la celebración la conmemoración desde algún fecho básicamente político los fiestas civiles Casi todos o, o todo tienen que ver con fechos políticos. Hoy en concreto celebrase también el, el fecho político de que, de que Asturias, ¿eh? el principal oeste en el que estamos, eh, convirtióse, ya era de toda la vida, bueno, de toda la vida, de mucho tiempo, y una provincia de, del reino de España. Antes fue una provincia del reino de, de la Corona de Castilla, Eh, ...fue también una provincia del reino de, de guión ...fue también un, un reino propio, independiente... ...sí, un montón de cosas... ¿eh? ...y en tiempos de los romanos... ...sabéis lo que era esto... ...porque algunos dicen que sí... Y eran un montón de tribus dispersas... ...otros, yo recuerdo cuando ya era mozo... ...y me interesaban más estas cosas... hablan de, de que incluso cada castro... ¿eh? era una unidad independiente... ...otros dicen que no, que había... una unidad política bueno, qué sé yo no tengo ni puta idea no estamos allí no la historia es una de estas ciencias de, de reconstrucción ¿eh? Eh, que bueno pues es que si bien ninguna de las ciencias va va a llegar nunca a la verdad absoluta por definición de ¿no? lo que es la ciencia pues seguramente la historia pues bueno llega una de las que ¿eh? a lo mejor tiene un objeto más complicado porque únicamente no puede La historia no se puede experimentar, ¿eh? no se puede hacer experimentos. No tres puede hacer experimentos, pero en la historia no se puede hacer experimentos. La historia era la reconstrucción, la ¿eh? reconstrucción de lo que tenemos hoy en día y con lo que nos llegó hoy en día. Bien serían cosas escritas, bien serían, pues yo qué sé, aunque sea un fragmento de un plato, un cacho plato. Pues bueno, a partir de ese cacho plato, mira y todo el trabajo que tienen que hacer los... Los historiadores que a partir de ese cachuplato tienen que reconstruir un montón de cosas, ¿eh? Cómo vivían, cómo eran las sociedades que no dejaron nada escrito, y una exageración y a partir de un cachuplato, ¿eh? y a partir de un cachuplato de, de, de, de, de, de los restos de una vivienda, de de las de dónde tiraban esto, dónde lo otro, vamos, ¿eh? pues, pues pues eso de, de un montón de un montón de cosas. Bueno, pero no vamos tampoco a, ¿eh? a, a, a, a desviarnos el tema. Bueno, que ya estamos desviados, pero bueno, que vamos a decir que eso, pues que eh, Anguanyu, Asturias y un, una comunidad autónoma que lleva un nombre que se dio aquí a lo que en otros sitios llamen, pues bueno, eh, Estados Federados, un Estado Federado, no porque bueno, no lle, mira, qué sé yo, un cacho de un cacho de del reino. un cacho del reino, el reino divididos en 17 cachos y, y Asturias y un cacho de esos ¿eh? comunidad autónoma del Principado de Asturias y un cacho de esos y de todas las comunidades ¿eh? pues el día que que aprobaron el, el su estatuto, ¿eh? el su estatuto de, de autonomía pues declaran festivo ¿eh? una fiesta civil, este es festivo nada más en el sitio Eh, cuadra que, que en Dalgunes, eh, por ejemplo pues eso en, en Asturias más más leon pues eh, en cuenta de, de pillar el día que se aprobó el estatuto en cuestión que no sé ni, ni en qué día no sé ni qué día fue eh, pero bueno al, aquí lo que se lo que se hizo fue eh, decir a ver escoger el el día el día en el que al día en el que ya era la fiesta, digamos, casi, podríamos decir, nacional, la fiesta del país, la que más o menos se eh, festejaba en, en todas partes, pues bueno, es Collosa, esa que ya era la, la fiesta religiosa de Copadonga. Entonces, celebrense a la vez la fiesta civil, ¿eh? la fiesta civil de la, de la conversión de lo que ya era una provincia de un reino sin rey en una comunidad autónoma de un reino con rey, ¿Eh? como ya como ya ahora mismo y eh, juntóse con el, la festividad es religiosa de la de la diosa menor bueno menor diosa intermedia de, de segundo escalón que se celebraba hoy que más o menos presenta este sitio ¿eh? pues, sí, eso pues sí sí hoy bueno y más cosas eh más cosas porque cuadra que sí que ya el día de el día de Asturias Entonces, igual tengo que decir eso de felicidades a todos los asturianos que te han pel mundo que no sé si me siente de algún de algún asturiano que no te ha en asturias ¿eh? sería interesante estaría bien que me lo contaré ¿eh? aunque bueno me parece a mí eh, que, que eso malo lo tengo porque miráis este, este programa anedonia Eh, yo eso colgo un archivo Que no da mucha información ¿eh? dañe como en otros sitios Que a lo mejor te dicen De qué sitios lo descarguen De qué países De qué eh, zonas geográficas Pero bueno, yo como soy, como soy un necio <ríe> En cuanto a poner un sitio de Que me daría mogollón de información Pues pongo en Pongo en, en archivos que no me da ninguna ¿eh? Bueno, si sí me da una Que es el número de, de descargues ¿Eh? el número de, iba a decir el número de personas que lo descargan, pero no, pues tú a saber, porque igual una docena de descargues son de la misma persona, que ¿eh? que por lo que sea, cada vez que lo quieres sentir, pues descarga qué sé yo, no sé, ¿eh? no tengo ni puta idea. Pero bueno, que está ahora mismo tuvo, a ver, tuvo momentos en los que eh, 20, 30 descargues, eh, ya ayer era un día que digo, yo descargó mucha gente, Eh, luego tomó un tiempo de llegar a 200 tranquilamente y ahora vuelve a estabilizarse en, en torno a, a un 100 más o menos pero bueno pues a mí ¿qué queréis que os diga tiene me, tien me mosqueado porque yo pongo a pensar en toda la gente que sí que descarga este programa y que presta y que lo siente y, y, y cuántos los con de los dedos de una mano ¿eh? Sí, igual si es hiero un poco yendo bueno pues igual este que antes lo sentía que no sé delitar ponte que de los dos dedos de las, de las dos manos pero no más no más todos qué sé yo pues todos los demás son un misterio son un misterio y pan arriba eh arriba eh, un día que ya no aguante más dije yo invité aquí a la gente a través de ¿eh? a través del micro por la antena digo yo mandáisme un correo decime por qué coño sentís este tipo de problema Llegaronme tres correos electrónicos el, el de esos, ¿eh? Pero ya los conocía a los tres. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Pero bueno, que no tiene gracia. Yo ya era básicamente para, bueno, para que salirle de algún, de algún desconocido, ¿eh? Pero bueno, ya que... Ay, perdonay, que íbamos vamos a hacer? ¿eh? Pero yo digo la otra vez. Bueno, digo lo otra vez, que coño, pues aquí yo... Mira, si me sentís de, de, de fuera, de Asturias, esos si asturianos emigrados, pues mira, oye, habrá los que estaréis allí porque os presta, habrá los que marcharéis, porque no busqué más remedio y de todo. ¿eh? Un, un beso para todos y ya está. Ahí va, ya abondo, ¿eh? ya bondo. eh. Aparte, ¿eh? aparte de eso de, de tener que decir yo hoy el día que tengo que decir felicidades a todos los asturianos, ¿eh? é muy importante este día porque como nacisteis dentro de las lenguas geográficas dibujáis un mapa pues entonces sois asturianos si hubies nacido por otro lado no serías asturianos sois gallegos o cántaros, o lioneses pero no sois asturianos entonces hoy hay que felicitaros si no pues se vos felicitará pero de esta manera felicitase vos vale también tendría que felicitar a todos los extremeños porque también el día de Extremadura no llena más el día de Asturias y el día de Extremadura que hay cuido que sí que no tiene que ver con, con ninguna, ninguna deidad, no celebren ninguna deidad me parece que hay una fiesta del todo civil, celebren nada más eso que, que ellos también son un, una, una comunidad autónoma federada al, al reino, de, federada de dentro del reino de España no federada al reino de España, sino que lleva un cacho del reino, cacho del reino También es y el mismo rey Bueno, pues eso. Y yo también el día de Extremadura. También me, me parece, un te seguro, que tengo que felicitar a todos los fisioterapeutas. ¿eh? No conozco a ningún fisioterapeuta como tal. ¿eh? Pero bueno, si lo conociera, pues hoy ah, tendría que tendría que felicitarlo porque, joder, pues hoy es el día mundial, más mundial, ¿eh? cuidadín. Hoy es el día mundial de la fisioterapia. ¿eh? Eh, que no tienen que ver con ninguna deidad no hay ningún san fisioterapeuta ni algún santo que ejerciera que de algo parecido o qué sé yo igual sí igual igual si sí lo hay y tú yo aquí diciendo que no y es mentira porque porque si hay san fisioterapeuta ¿eh? una cosa así, o nuestra señora de la fisioterapia o qué sé yo yo por pues digo yo conocer no conozco a no ningún pero bueno de todas maneras yo cuido que no todos no todos pero la gran mayoría de sea gente que sentís anedonia que por motivo que sea sentís anedonia que para mí sigue siendo un misterio uno porque yo no soy a no soy a pescancias es el motivo y otro porque vosotros nadie ya decís nosotros a ver lógicamente yo no no voy a verlo pero bueno cuido pero bueno hay una sospecha como cualquier otra vez ¿eh? cuido que, que la mayoría igual igual sois sois asturianos ¿eh? entonces lo que celebra es y el día de asturias estoy casi seguro ¿eh? aunque vuelva a ser una, una mera hipótesis que, que no oficie ningún tipo de estudio para pa validar o falsala que, que hay probablemente más asturianos que extremeños o que fisioterapeutas nun descarto descarto caiga alguno que sea a la vez asturiano y fisioterapeuta. Pudiera ser guapamente, no hay muchos fisioterapeutas, pero bueno, qué sé yo, pudiera ser. Pero bueno, la mayoría, la mayoría seréis asturianos, ¿no? Igual día para hablar un poquín de de esta tierra, de nacionalismo y de estas cosas, pero la verdad que no tengo ninguna gana ¿eh? la verdad que no tengo ninguna gana entonces, ¿qué os parece si, si si en cuenta de estas cosas sentimos un cantar y vosotros decís, venga sí hoy tiene que ser un, un cantar de, de gaites o de algo así porque ya el día de Asturias o poner el Asturias patria querida o de alguna cosa así no, no, tíos ¿qué queréis que os diga? voy a poner una banda asturiana Pero que ni encantan en Asturiano, ni toca la gaita, que os páis. El otro ya seguramente que hay que, hay muchos, que, ¿eh? que hay muchos interesados en hacer en esas cosas. Y ya estáis fartucos el día de hoy de sentir gaites y y éxito nada, y tal, que a mí préstame la de Dios, pero yo como soy un huevos pongolo cualquier otro día. Pero no tengo ganas. Ahora, sentí ya está. No me cuestes la vergüenza de que te deje vivir Terminemos ya este juego, para mí la vida es fuego Y jamás me tiembla el pulso cuando siempre ya las he hecho los que Sigues sintiendo Radio cuca Radio Cucaracha, la radio libre Dubieu, quedamos en decir Dubieu, ¿vale? Ni de Ciudad Naranco, que queda muy pequeña, 167, ¿eh? ya no Ciudad Naranco, ni tampoco vamos a decir de Asturias, no vayan a enfadarse los collacios de Radio que están en Gijón y bueno, todo de el reino, el continente, el planeta, el sistema solar, la galaxia y tal, bueno, pues igual ya un poco pedan. Entonces eso no vamos a no vamos a decir lo que yo creo que, que sobra, ¿no? Pues para eso, y es redundante y es pedante y no hay no hay por qué decirlo. Lo que sí podemos decir guapamente y es que está sintiendo anhedonia y que si 8 de septiembre ya a Asturias De extremadura de la fisioterapia y son las 21 y 35 minutos de la noche siempre que teas ¿eh? sintiendo la dentro de lo que lleve eh, la zona horaria del meridiano de greenwich ¿eh? Eh, entonces bueno pues estás sintiendo anedonia en puto directo de cualquier en cualquier otro caso estará sintiéndola en, en, en puto diferido tampoco pasa nada este. No ya que este sea ya un programa que gana con el directo, y no, no, la verdad, yo cuido que este programa ni con el directo ni con el diferido no lleve precisamente uno de, de ganar nada. ¿eh? Pues, un programa prestoso, si quieres, o prestoso, y para mí, ¿eh? a mí me prestaba mucho hacerlo, pero, pero nada más. Y, y mira voy voy a filar yo voy a filar yo un, un par de cosas ¿eh? un par de cosas una una cosa de la que falle A antes del del cante este que ya era de una banda asturiana ¿eh? Cantan en la lengua de, de castilla y ni en, en gaites ni hostias toque instrumentos pues propios de, del mundo anglosajón ¿eh? y si quieres eh, pero son asturianos joder y no falen de asturias ni la letra y la hostia Pero mola bueno, joder, oye, están prestosos y a mí, a mí por lo menos gusta la de dios, entonces mira, pues, pues, mira, pues, ¿qué quise usted compras programa mío? Mira, estoy uno de los casos ¿eh? en los que seguramente mmm, si tuviera que si tuviera que hacer este programa en una emisora que no fuese una radio libre sino que fuese una radio comercial Pues seguramente esta noche, este día te señaló señalado, pues oye, si se que pusieras de algún, de algún cantarín eh, que hiciera referencia al día de Asturias. O, o, o como un poco eh, al día de Extremadura o al día de la fisioterapia. Pero como estoy en una radio del libro, no hace falta. Y bueno, la cuestión es que antes de, de sonar el, el cantarín está en cuestión. Estuve eh, hablando de, de algún asunto estadístico ¿eh? Que si la mayoría de los sintientes serían de aquí y de allá Que si eh, cierta probabilidad no comprobada Pero bueno, plausible Básicamente plausible por esto A ver, yo por ejemplo cuando decía No lo sé ¿eh? Pero mm, cuido que es razonable pensar Que la mayoría de la gente que, te ha, que sienta anedonia Bien sea a través de la radio, bien sea a través de los podcasts, pues que sean personas asturianas. ¿eh? Mm. Estoy intentando hacer una, una estadística, ¿eh? una, estoy planteando una hipótesis probabilística en función de bueno, pues una serie de, de variables que seguramente es, pues no sometía a ningún tipo de, de estudio. ¿eh? Para comprobar si son ciertos o no, pero que son probables. ¿eh? Probable, a ver, y muy probable que si el programa lo feego desde aquí, ¿eh? en más o menos, eh, aunque solo sella, por fijarme en eh, la parte de, de la muestra que sí conozco, ¿eh? que son las personas que yo sé que sienten anedonia, pues cuadrar que son de aquí. Pero también hay que tener en cuenta la variable. ...de que yo vivo aquí... ...entonces la más la mayoría de la gente... ...con la que habitualmente me relaciono... ...son personas también de aquí... ...entonces eso puede estar... ...sesgando un poquitín los, los resultados... ...¿vale?... ¿Eh? Hay, que, ...hay que tener también en, también en cuenta esa cuestión... ...pero bueno... Eh, ...basándome eso... ...en la gente que yo sé que siente este programa... ...en los sintientes que tienen... ...otros programas de Radio Cuca... ...pues bueno, como, como en ausencia... De un mayor predictor, eh, el pasado, según dicen los estadísticos, y el, el dato que podemos utilizar, ¿m? el pasado, bueno, o, lo, o lo que ya conocemos y lo ya probado, bueno, pues entonces es, oye, yo cuido que ya es muy probable que la mayor parte de la gente, que no toda, sea sea asturiano. También es verdad que como este programa lo feigo en, en Asturiano, me da a mí por hablar de esta manera, pues entonces también eso aumenta la probabilidad. Porque claro, la gente que no llega de Asturias, aunque puede saber Asturiano igual, llega menos probable. ¿Mm? También es cierto que hay mucha gente que siendo... haciendo dentro de, de esos rayes que tan que tan en el mapa eh, y que corresponden a lo que es el, el territorio de la comunidad autónoma del Principado de Asturias eh, hay muchos que son asturianos y que no falen asturianos ni mucho menos la mayoría ¿eh? mm, seguramente alguno de, de todos esos aunque no lo falen si sí lo entiende. y incluso seguramente también hay hay muchos que, que bueno seguramente no seguro se salió hay muchos de los que nacieron dentro de esta leyenda y si crecieron y tal que tienen una manía que en un, en un buen velo ¿eh? y que entonces seguramente por el mero hecho de estar este programa en asturiano pues pues no lo sientan. no lo sientan. pero bueno digamos que es allí otra variable ¿eh? que me lleva a hipotetizar en ausencia de otra hipótesis que bueno pues Que, que algún, yo razone como más probable, de momento me llevé a hipotetizar que es muy probable ¿sí? que la más de la gente que sienta este programa sean asturianos. ¿no? Por ejemplo, mira, ahora acabas de metéseme ¿eh? en, en el chat un, un chatero nuevo que se llama Wes Barrabasha eh, 637. Que doy, eh, perdón, eh, que estoy aquí. manejando cosas, doy doy la bienvenida, vamos a ver si me escribió alguna cosa, ¿Eh? Eh, no, no me escribió nada, el web barra baixa 637, eh, web barra baixa 637, pues podías decirnos si por ejemplo, ¿eh? tú, un caso único, un individuo único, eh, bueno pues, pues pues decirnos a ver si, si estás sintiendo de, de dentro de... de leyendas de este sitio, o, o estás sintiendo donde fuera, o si quieres, pues ponelo Si no quieres, no lo pongas. <risa> ¿Eh? Que de la misma manera que yo aquí fijo lo que me da la gana, estaría bueno que para arriba estuviera yo mandando ya la gente que, ¿eh? que hiciera cosas si tuvieran que hacerme caso. No, no, tranquilo, tú si quieres lo pones. Y si no quieres, no lo pones. ¿Eh? Te ha, ¿eh? te ha aclaro eso, te claro eso. Bueno, pues eso le, la cuestión es que mm, estamos mm, trabajando con una serie de, eh, de cuestiones probabilísticas y que por tanto podemos considerar estadísticas. Eh, eso es una, una de les, de las mm, que quiero uno de los elementos que quiero coger para para desarrollar el, el tema. <coughs> y también eh, y también me gustaría coger un un tema del que falé la la semana pasada. de la anterior anedonia y que seguramente falé más veces porque bueno llevo un tema que realmente me bueno pues me me apasiona ¿eh? me apasiona por lo negativo porque no llevo una cosa que yo diga buena ¿m? pero bueno me apasiona y me llama y muchas veces trato de el tema de la manipulación lingüística ¿eh? el tema de la alienación y el tema de la neolingua... de cómo bueno pues se, se eliminan cierto ciertas palabras, ciertos términos al eliminar esos términos pueden llegar a eliminarse ciertos conceptos o pues no usarse siempre unos términos sino que referidos a una serie de conceptos machacar tanto con ellos a las personas que llegan a creerlo, o sea creerlo ¿no? que llegan a, a meterlo dentro de la tiesta y que sencillamente no tengan otro no tengan otro otro esquema ¿eh? con el que no tengan otro prisma a través del que percibir una situación. Por ejemplo, ese, esa especie de de tantra, de asina, no, no sé de asina, de mantra, coño, m, esa especie de mantra, y, vaya río medio mismo, esa especie de mantra que se repitió tanto cuando cuando estamos esto que que llamaron la crisis económica. que bueno pues que yo pienso que que, que no llega otra cosa pues bueno una redistribución un, un, una estafa dicen de algunos bueno estafa porque redistribuyeron para pa', ¿eh? pa quitarle a unos cuantos y, y darlo a otros pocos ¿Mm? sencillamente le diré una eh, aceleración una evolución del sistema capitalista podríamos decirlo así hay un, un término así muy guapo que eh, que vamos a ay, igual triunfa igual triunfa. esto de aceleración una evolución del sistema capitalista uy, coño ¿estás sonando la puerta? no, bueno, eso es el, el fantasma de la de la cuca este que os digo que, que muchas veces que muchas veces aquí los, los jueves por la noche pues, pues, pues, pues siéntese ¿Eh? sientes el el fantasma de, el fa cojona no pues pues, pues ah, no te prendido más luces vamos voy a echar yo la, <coughs> la bronca a quien sea que me que me prenda las luces ¿Eh? y el, y el, el presidente ¿eh? bueno no, pues nada ya hay alguna cosa tendría que tendría que venir a tendría que venir a hacer y ¿Eh? ¿eh? que eso de prenderme las luces como que no ¿eh? Ah, ya marcha. <ríe> Tiramos un beso. Allá, otro para ya. Voy a abrir la puerta un segundo para que, para que pase. como no. ¿Cómo que marches? O sea, llegas aquí, prendes la luz, en mitad programa, fe favor, por lo menos, eh, por lo menos de, de saludar a la sentencia, y joder, esto qué va a ser. Bueno, buenas. Buenas tardes, espero que lo estéis pasando bien Espera, pero, que me sí. parece a mí que, que pasó un misterio de estos eh. Eh, eh, ¿Se oye ahora? Sí, ahora yo creo que sientes. Bueno, nada, que espero que lo estéis pasando bien con el anedónico Yo marcho de aquí porque me da miedo <risa> Entra aquí, te hace Raúl, sin luz y eso Parece un ermitaño <risa> <Bueno, joder. risa> O un eremita bah, Tío, Oye, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Yo pasa ahí un ambiente así más Programa nocturno Pero se está poniendo fin a patatas fritas de la selección Ah, pero también aquí Ah, ¿sí? sí sí y era una de las cosas guapas de, de Radio Cuca que la gente deja bienes por aquí para para pa echar un capito a los compañeros supongo eh. pues oye oye que no hemos lo comenté pero sí efectivamente hay aquí un, una serie una bolsa de patatas fritas que está tamada eh, de la que de la que llegué, oye pues pues nos pues, unos cuantos patatas no, el no presidente al ah, presidente no come no come patatas bueno que vamos a qué vamos a hacer Bueno pues nada eso que de, estaba yo hablando vos un poquito de la de la neolingua por un lado ¿cómo caso la neolingua con la estadística Ay, por, eh, por cierto presi sí, sabes que fastidiaseme el argumento de, del fantasma de la cuca porque comentaba yo a los a sentientes los digo Ay, mera, estoy sintiendo como si alguien no hubiera con la puerta pero eso pasa todos los jueves por la noche Entonces, bueno, tampoco he dicho mayor importancia porque pensé que ella es el espectro, pero no. Resultó que ella es una, una persona real. He de decir, perdona que me meta en tu programa, ¿eh? Sí, no, no permitido absolutamente. He, Bienvenido, más He de decir cuando, que cuando hacía programas nocturnos en, las, en los maratones de radio, uh -huh. aquí se está mal a gusto. Por, <ríe> se siente en presencia. Sí, sí, es verdad, es verdad. Por yo... está esto construido sobre un antiguo cementerio de indios radioaficionados Hostia, pues ya pues estaría. de ¿Eh? no, bien con las presencias. Tampoco pasa nada, ¿eh? así, oye, pues este programa en vez de hacerlo solo, pues así por lo menos estoy acompañado. Pero bueno. No, pues yo voy a dejar, ¿eh? Bueno, pues nada. Bienvenido y, y agradecer la visita, eh. El yo, Día de Extremadura a todos y, y de la fisioterapia que estuve mirando a ver el Día de la fisioterapia. Se celebra hoy nuestra Señora de la fisioterapia. Está bien. <ríe> bueno. venga Hasta luego, presi. Chao. Bueno pues eso, eh, que en antes que en antes que que llegara al pressing, eh, Ay, ya me apagó las yuces ya estoy yo más eh, estoy yo más a gusto porque yo llegué con la lluvia prendida no me el discurso no me sale, no, no, no lo llevo. Bueno pues eso, que estaba yo hablando de, de, de que voy a intentar asuntar dos elementos, ¿eh? Más que intentar asuntarlos, más que intentar amistarlos, lo que voy a hacer va a ser superponerlos. Bueno, qué sé yo lo que qué coño es lo que voy a hacer. Del sentido si queréis y eh, miráis después si, si queréis poner un, un, un término al tema. ¿eh? Bueno, pues eh, la cuestión mmm, y un lado todo el tema estadístico y por otro lado el el tema este de la neolingua que estaba yo, yo tenía que cogiendo una patata frita. Estaba yo hablando del mantra esi de, de, de cuando se produjo la redistribución es la Aceleración, una, una evolución del sistema de la economía capitalista, que metieron un mantra a través de, de los medios de comunicación, fundamentalmente, que fue el mantra ese de eh, vivimos por encima de las nuevas posibilidades, y ahora lo que pasó, y es que, claro, como, como en el su momento vivimos por arriba de las nuevas posibilidades, pues, la y toda la gente lo repetía, y tú te vez falado con la, joder, jodiste las costas, claro, y que. Hostia, tenemos bebido por encima de las nuestras posibilidades y caro. Y dices tú, pero bueno, Manguán, ¿tú qué, qué me estás contando? ¿Eh? Un, un, un puto currante de mierda que, que, que, que gana 800 pavos y que, ¿eh? o, o menos y que, y que a lo mejor ni siquiera llega bien a fin de mes porque tiene que mantenerse él, ¿eh? la mujer, los fíos. ¿eh? Y vive por arriba de sus posibilidades que juntan. la Virgen Shem. Bueno, pues eso eh, es un ejemplo de, de, de lo que yo llamo, eh, yo, lo que yo entiendo por alienación. ¿eh? Como a base de, de emplear la neolingua, en este caso, eh, no es no lo mejor para pa, pa crear eufemismos o para denomarles cosas de, de una manera diferente, sino para crear Eso, pues, un mantra, ¿eh? Eh, que son una serie de términos. Mm, que aluden a un, un concepto muy concreto que es el que se quiere insertar en eh, el razonamiento una capacidad de raciocinio de, de las personas. De manera que entonces, bueno, pues eh, muchísimas personas en, en este estado ¿eh? se creyeron en eso de que, claro. por enriba de les nueses posibilidades y entonces si era normal que agora non tuviremos pa que agora hubiera xente que non tuviera pa comer que tuviera que restolarnos nos nos cubos de basura y toda esta serie de toda esta serie de coses en fin en fin como ese lle nomás un exemplo acordái pues de mantra de Vivimos por arriba de las posibilidades, que decían toda la gente que vive de puta madre. <risa> ni ni hostes pero bueno. Oye, pues en fin, diciéndolo y, y un ejemplo más de, de, de otros tantos. Eh, otras veces la neolingua lo que falle eh, de nomar les, les cosas de una, de una forma eh, eufemística. ¿eh? Por ejemplo, ya que estábamos hablando de esa ilusión que se llama Economía, eh, que yo cuido que lleve básicamente... Otro día teníamos que hablar más y tenía que traer aquí de alguno que sepa más que yo, pero bueno, que cuido que no deja de ser, eh, bueno, pues ilusionismo, eh, que lleve un, un saber como tú cualquiera, igual que oye, pues igual que un ilusionista sabe cómo hacer para sacar un, un conejo de una chistera, eh, pues un economista también sabe analizar pues, una serie de, de ilusiones eh, y cómo, cómo afecten a, a la vida real. porque el con ello y de verdad, ¿eh? El con ello y de verdad y si tiran el, el, el con ello eso el que es la chistera, si lo tiran a la gente, pues a lo mejor los araña o los muertos, la lo de mi madre, ¿eh? O sea que no es de mentira. Y una ilusión eh, que saliera la chistera y que antes la chistera tuviera vacía, pero pero con ello y de verdad. Bueno, pues oye, eh, el que les pasó putes después de la supuesta crisis, pasó los putes de verdad, In, independientemente de eso de que, ¿eh? de que viviera, pero en río de las posibilidades fuera una puta falacia de, de mierda y un, eh, sencillamente un, un, un sistema, un mantra que intentaron instalar y eh, instalar en nuestro sistema, sistema de raciocinio. Pero bueno, oye, en fin. Eh, otras posibilidades son eso. hablando de la economía, pues usar eufemismos, eso de cuando dicen el crecimiento negativo es el, el crecimiento negativo y el, el amenorgamiento ¿eh? Pero llámenlo crecimiento negativo, no llámenlo el y el crecimiento negativo. Claro que eso, pues yo cuido que, que de algún profesional ¿eh? de la lingüística, pues, pues de, seguramente opinan que eso es una barbaridad, que no hay que crecer para abajo. ¿eh? Crecer y como se si dice estamos haciendo, eh, por ejemplo, vas en bicicleta y tal. la vuelta a España, ahora ahora que por ejemplo está en la vuelta está diciendo el locutor están subiendo el, el puerto de, de, de, de no sé qué el puerto de fulanito ¿eh? y cuando llegan arriba y empiezan a baixar ahora están subiendo negativamente el, el puerto eh, no, están baixándolo, están subiéndolo negativamente ¿eh? vendría a ser una cosa así en el crecimiento negativo del puerto eh, estrellose no sé quién porque claro, como no dan pedal y baixen a toda hostia creciendo la extensión negativa bueno entendéis me lo que quiero decir o los montañeros la extensión negativa del del k 2 morrió por congelación no sé quién y una pena porque la extensión positiva llegó hasta arriba pero una extensión positiva segunda ya perdón la negativa ascendiendo negativamente hacia el campo base pues pues garró un un un una luz o la de mi madre ¿Eh? no no como que no, ¿no? Eh, también está ta eso de sencillamente denomarles las cosas de una manera que un ya lo mejor lo más normal no la más normal de normalmente los, los objetos les, les acciones tal, eh, los oficios denómense con, con bueno pues con un término ¿eh? que aluda al, al, al concepto real en sí que, bueno, pues por ejemplo a la función de objeto muchas veces. De eh, una cosa muy curiosa, por ejemplo, que, que les porres, eh, la porra de, de un policía, de un vigilante de seguridad, no se llame porra oficialmente, eso no lleva una porra, porque no lleva para dar porrazos. lleva eh. eh, una defensa, llámese defensa. Eh, hombre. Yo cuido que eso, yo nunca vi usarlo para defenderse. ¿eh? Vi lo usar para pegar a otras personas, ¿eh? para atacar, en todo caso, pero no para defenderse. ¿eh? Llámese defensa. O yo que sé, el Ministerio de Salud, hombre, es verdad, ¿eh? de, de Sanidad, y es verdad mmm, que, que, bueno, pues que de un tiempo esta parte sí que están poniéndose. en práctica de algunos programas o tal y de historias de prevención, prevención de las enfermedades, de fomento de la salud. Pero inda pues a ver el ministerio de salud o de sanidad deixa de ser el que se ocupa de las enfermedades. Entonces bueno, pues un poco eufemístico. Igual que los probes no son probes, son personas. Eh, económicamente deprimíes. ¿eh? No son probes, sino que son económicamente deprimidos. Eh, yo que sé, pues, tal caso, un caso también que me parece guapo por, por cómo fue evolucionando ¿eh? a través de los años, que el del Ministerio de, de Defensa. ¿eh? Eh, sí, puedes decir, bueno, sí, Ministerio de Defensa, porque oye, encárgase de, si alguien nos ataca, defendernos. siempre sí, pero pero... Mm, desde a ver desde que yo tengo uso de razón no nos atacó nadie y no nos defendimos nunca pero sí que el reino de España atacó a otros yo qué sé pues pues atacó a Irak, atacó a, a Serbia, atacó a Afganistán me y bueno pues seguía llamando un Ministerio de Defensa y es curioso porque es el ministerio que se ocupa de atacar años a Eh, años a eh, tengo entendido que se llamaba, tengo entendido y lo vi por ahí, que se llamaba Ministerio de la Guerra. Eso tenía más sentido porque, bueno, oye, pues no dejaba de ser el que se encargaba. La guerra puede ser guerra defensiva o guerra ofensiva, si nos ponemos muy talentos. Bueno, oye, pues abarcaba lo todo. Ministerio de Defensa no deja de ser un, un poco eufemístico ¿no? Eh, y la cuestión, ¿cómo relacionamos esto con, con el tema de la alienación? Y que, bueno, pues yo una manera muy guapa ¿eh? de, de meter ideas eh, bueno, en las personas. De tal manera que llega un momento que, que lo tengan tan asumido, que ya esina, que no se vayan a pasar en otra cosa. A lo mejor ahora que te yo diciendo... Eh, esto, pues hay muchos que dicen, eh, venga, hombre, <risa> o se ríen y dicen, ah, oh, qué gracioso, y el tal, mira ¿qué consistís? Eh? Y bueno, no, pues precisamente, oye, pues a poco que piense uno, ve que, que una defensa, que una porra no un eh? eh? y para defenderse, a paz, mami paz, y ve que, que eso de ascender negativamente un puerto de montaña, pues como que no. Y si no se asciende negativamente un puerto de montaña cuando se vaya, pues entonces yo cuido que tampoco eh, cuando vaya cuando la economía pues falase de crecimiento negativo. Paz mami, eh, paz mami. Pero bueno Bueno, pues nada que eh, esos serían ejemplos de la de la ¿eh? que al fin y al cabo están en el en, en quien creó. Que yo sepa este este término viste que para referirse al, al concepto de este de manipular el lenguaje que fue George Orwell en su novela 1984 ¿sí? donde estaba el Ministerio de la Paz que es el que se encargaba de de hacer la guerra el Ministerio de la Verdad que es el que se encargaba de, de diseñar las mentiras de manera de la manera más afalleiza y, y demás en fin ahí bueno Pero vamos a hablar de, de, de, de, de esto. Ya hablé un poquito la semana pasada, pero mmm, quedé yo con la gana de hablar también un poquito de, de otra herramienta que veo que usen habitualmente para pa mentir, para adornarles cosas, para hacer eh, ingeniería social ¿eh? y no hay otra que la estadística. Que la estadística. ¿eh? La estadística. Eh, la estadística y eh, bueno pues es una disciplina muy amplia y una pena que no nountea aquí conmigo el, el pistolero maniego eh, o, o, o tirolincio. Eh. Eh, tanto el pistolero maniego como tirolincio son personas que bueno pues son grandes conocedores de, de la disciplina matemática y dentro de ella pues también de también de la estadística eh. Eh, a lo mejor ellos dirían, no, bueno, precisamente la estadística no es lo que más tal. Porque cuido que alguna vez el pistolero me decía, digo, mira, pues, para saber más que yo o que el común de los mortales, eh, seguramente seguramente sí. Bueno, pues por ejemplo, una, una cosa que pasa, la estadística lleva muy bien, o sea, eh, Veis un telediario o un periódico y, y van a estar constantemente dando datos estadísticos. Pero yo muy, curioso, yo muy curioso, porque porque los datos estadísticos que dan suelen referirse nada más a un, a un, un estadístico, ¿eh? una herramienta estadística, un, un paisano que se dedica a la estadística, sino una herramienta estadística. Hay sí, muchos, tal la media, tal la mediana, tal la moda, ¿eh? y, y muchas, otras, muchas otras cosas por ahí, que es si la desviación típica, que es si la varianza, que si ¿eh? muchas, muchas cosas. Pero todos estos... ¿Eh? todos estos cuido que son un poquillín básicos aunque muchas veces y ahora según pues lo voy a decir eh, veréis que quizá haya de alguna intención detrás ¿eh? a lo mejor no de todos no de los que lo faen pero sí de los que en el sodio lo popularizaron utilicen más un, un estadístico de esos no nos van a hablar de, de otra cosa que de la media ¿eh? y claro diríamos, eh, la media y es el estadístico más a en todas las situaciones. Pues yo diría que no. Eh, y yo diría que en la mayoría de las situaciones, eh, especialmente cuando está haciendo una, el análisis de un fenómeno social, de un fenómeno humano, pues a lo mejor y es precisamente uno de los estadísticos eh, menos a eh, Yo es un estadístico Tampoco fallaízo para estas cosas que a veces sencillamente no tienen sentido. Y nada así no Muchas veces te pueden decir eso de la media de las mujeres españoles tienen una media de 1,2 fíos. Y vosotros, a lo mayor, como estáis tan avezados a sentirlo, igual estáis ya allenaos y decís, bueno, normal, está bien. decir eso. Bueno, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Me parece que nadie, absolutamente nadie, absolutamente ninguna mujer ¿eh? en España, ni en ningún otro sitio tiene 1,2 fíos. ¿eh? Eh, y absolutamente imposible tener 1,2 fíos. Podéis decirme, no, porque, oye, pues seguro pues, si hablamos de temas de, de masa, por ejemplo, Eh, puede, puede tener un, uno que por lo que sea pues nació con el 0,20 mm, partes de, de, de lo que sería el organismo físico de, de, de un año normal. Bueno, vale pero entonces estaría muerto, tendría fui una más, coño. Y incluso así, ¿no? vamos a suponer que fuera así. Vamos a, a suponer que un año nació nada más ¿eh? con cabeza y brazo. ¿eh? Eh, Pues mira, si está vivo, ¿Mm? no 0,20 niños. ¿Y un niño? Independientemente de que, ¿eh? de que eh, abulte más o, o abulte menos. ¿Y un niño? Eh, ¿Tiene sentido entonces el, el estadístico este? Yo cuido que no. ¿Mm? Cuido que tendría más sentido decir, pues, las le, mujeres españoles tienen entre uno y dos fíos, unos tienen uno, otros tienen dos y hay unos pequeñines que a lo mejor tienen más o que no tienen ninguno podríamos sí, utilizar estadísticos también ¿eh? Eh, no, porque no hay no la, única, la única posibilidad a la media podemos usar, por ejemplo, la mediana ¿eh? ¿qué es la mediana? pues la mediana y coger el valor de una, bueno, pues una muestra por ejemplo, vamos a coger A, eso, pues, a 100 bullieres hay les que no tienen ningún fío hay les que tienen eh, cuatro fíos hay les que tienen uno ¿sí? por ejemplo ¿qué sería la mediana? pues sería de esos 100 la que dejara la mitad por baixo y la mitad por arriba de todos esos valores que aparecen que lo mejor no son 100 son cuatro o cinco valores pero bueno vamos a vamos a ponernos en la mitad de los sujetos y vamos a ver el que deja La mitad por arriba y la mitad por arriba. Pues a lo mejor y, pues, pues el 2. Bueno, pues sería un, una estadística es decir la mediana de los fíos en España, Y, más o menos 2. ¿eh? Porque de la mitad por arriba y la mitad para abajo, o sea que seguro que la mayoría están en el 2. En un país. Y luego está ta, también otro que es mí personalmente, y el que el, yo cuido que el que más me gusta para pa temas. Eh, sociales para temas humanos que el, el ese que se llama la moda ¿eh? que en este caso tiene que ver con el con el concepto de, de, de los ropes y los bolsos y estas cosas no ni de estilos musicales no no tan no, y eso eh, la moda y es sencillamente el, el valor que más que más se repite pueden usarlo tranquilamente porque podrían decir eh, la moda ¿eh? en España y repito que no estoy refiriendo a que te ha de moda ni te te xe, sino que el valor ¿eh? o la les más de las mujeres en España tienen un fío no más o tienen dos fíos, lo que sea, lo que fuere ¿eh? digamos que si miramos a cien mujeres y de esos cien, cincuenta tienen dos fíos, treinta eh, tienen cuatro fíos 10 eh, no tienen ningún fio y otros 10 que queden tienen 7 fíos, ¿Mm? pues no tiene sentido ahí ponerse a sacar una media, más que nada porque si salen decimales ya me diréis en qué sentido tiene decimales de fíos. Bueno, pues la media en este caso, el que más, la media madre, la mediana, joder, tampoco la moda en este caso, serían, serían seguramente, bueno, seguramente no serían los, los dos fíos, ¿eh? Porque sería el valor que más se repite. En cincuenta de repites ese valor de dos. De ¿eh? Bueno, ¿cómo puede, como digo yo que se usa esto a lo mejor, para meter ideas, ideas ajenas. en el en el raciocinio, en el sistema cognitivo analítico de las personas. Ya que tengo lo que por no decirlo del cerebro la cabeza de las personas, que seguramente se lo dejeran, entenderéisme mejor. ¿Cómo se utilizan estos cosas para meter ideas a es esquemas a llenos en la cabeza de la gente? Pero ya que yo como a mí eso del dualismo, pone malo, pues no quiero usar ese término, no quiero hablar de esa manera. Aunque bueno, a lo mejor de la que debería para que me entendréis bien, pero bueno, tampoco. A ver, yo esto fue lo básicamente, llevo ya vos lo tengo dicho. ¿eh? Fue para entenderme yo. Yo de estas cosas que te he contado aquí, fue para decirles en voz alto y así, más o menos, entender yo lo que tengo una cabeza. ¿eh? Que de paso eh, resulta que vos digo algo que vos, a interesante y entendéis, lo dices, coño, mira qué bien, qué interesante esto que cuenta la el anedónico miserable esta noche. Oye, pues bien, mucho mejor. Eh, mucho mejor pero que no lleve el, el no el objetivo eh, no el objetivo fundamental de como mucho un, uno de los secundarios o terciarios o qué sé yo bueno a lo que sabemos cómo se usa cómo se usa la estadística para pa engañar pues por ejemplo hay, me, hay una cosa que me que me pone muy malo eh, me pone enfermo me, me, me cabrea me enfada y es cuando falen de eh, del sueldo medio en españa Eh, la media y eh, absolutamente no sé cuál llega ahora mismo el, el sueldo medio en España pero cuando falen del sueldo medio falen de, de mil y muchos euros o, o de me parece eh, de mil cuatrocientos o mil quinientos podía buscarlo en internet pero paso no tocaría <risas> busquéis vosotros joder, a ver si a ver si os parece que es significativo eh. miráis el sueldo medio es y miráis para ¿eh? Para la gente que tenéis alrededor, para los amigos, para pa la familia, para tal, y miréis a ver si más o menos ¿eh? vos cuadra. Yo, a ver, vamos a suponer que, que la media sea así: 1400. Pues yo, la verdad, no conozco a nadie que gane 1400 euros en el mismo mes. Que yo sepa, pero yo se si lo conozco, pues que no me digas lo que gana. Esa <risa> es otra posibilidad. Pero bueno, lo de hecho, yo no, no conozco. que yo sepa a nadie, o por lo menos nadie de los que de las personas que, con las que tengo abonda confianza, como para abordar el, el tema de la cantidad de perros que ganan o que dejen de ganar, pues gana ganan 1.400 pavos. Pero claro, ¿eso porque porque Porque la media ye un estadístico que aquí no tiene ningún sentido utilizar. Eh, yo cuido que, que ningún investigador en estadística que quisiera hacer un estudio real De, de cuál y el, el salario de España ¿eh? Pues utilizaría, utilizaría la media ¿Por qué? Pues por una cuestión tan sencilla Como, mira, por ejemplo a Vamos a suponer una muestra ¿eh? De 100 personas Vamos a coger a, a 100 personas eh, De esos 100 Hay una persona que gana 10.000 pavos al mes Todos los meses 10.000 pavos Joder será un político seguramente porque un político bueno qué sé yo un alto ejecutivo de, de algún de alguna corporación que sé yo pero bueno gana 10.000 mil pavos al mes o a lo mejor un directivo de las GAE también puede ser también puede ser un directivo de las GAE ¿Eh? gana 10.000 mil pavos al diez mil pavos al mes y los otros 99. y eh los otros noventa tienen un sueldo también con eso eh gana mil Mil hoy en día hay ¿eh? un rollo curioso. Yo al me cuando falaban de, de aquello del, de los miluristas, propios, miluristas, ¿eh? y que, que ganen a más mil euros. Que yo de aquello decía, joder, yo nunca conozco a nadie que, que llega a los mil. ¿eh? Yo nunca ganaba mil en la vida. Ahora tengo que reconocer que, que ahora gano un poquitín más de mil. Gano por arriba de los mil. Debe ser la primera vez en la vida. ¿Mm? Pero bueno, oye, eh, no hay la cuestión. Bueno, eso es lo que vamos a Vamos a suponer... ¿Eh? Que, que eso, que una persona gana 10.000 y otros 99 ganen, o, o vamos a ser muy cabrones, los otros 99 ganen 100 nada más, una miseria. ¿eh? Hay uno que gana 10.000, pero hay 99 que ganen 100. Entonces, bueno, ese, esos 99 ¿eh? Eh, suman entre todos. vamos a ser cabrones, sí, son, ganen 100 nada más 100 pavos, que eso también me tocó a mí mucho tiempo, ¿eh? tirar con 100 pavos, 100 putos pavos ¿eh? sí, que puede, se puede pero bueno se puede depende de quién y depende de cómo también, es verdad, pero bueno la cuestión, bueno, se puede, joder que no y el tema de esta noche de si se puede o no se puede ¿eh? pero bueno, eso, 100 pavos eh, 100 pavos por 99 personas son 9.900 novecientos ¿eh? vamos a sumar porque la muestra vamos a sumar los 10.000 que gana este otro y salen eh, 19.900 19 19.900 19.900 pavos entonces eh, dividimoslo sacamos la, la media y, y danos que coño, una media ¿eh? que, que no se corresponde ni con los unos ni con los otros Porque, caro, eh, a ver cómo llega: 19.900, 10.000, 19.900, pum pum, quitamos dos, dos, dos ceros por la división y, y salnos 199. ¿Mm? El sueldo medio llega de 199 y dirán: todos los que ganan 100 nomás, joder, el sueldo medio y el doble de lo que gano yo, cago en la puñeta, pues qué putada, ¿no? Porque no sé qué. ¿Eh? Y están todos convencidos de eso y, y resulta que el sueldo medio pues, pues Y el doble de lo que ellos ganen Y claro mmm, ¿Tiene sentido decir eso? Nadie, absolutamente nadie Gana esos 199 ¿Mm? Hay 99 que ganen nada más 100 Ganan la mitad Pero hay uno que gana 10.000 ¿Mm? Y es y él que es farra para la media Es farra para la media porque la media no y el estadístico la estadística en esta cuestión. ¿Mm? Eh, podríamos utilizar la mediana. ¿Cuál ye el valor que deja a la mitad por bajo y a la mitad por arriba? ¿Mm? ¿Cuál ye el valor que estaría la mitad de todos? Pues sería el valor 100. ¿Mm? Porque por mucho que haya uno que gane 10.000... ...y si quejan a 10.000 va a estar en el grupo ese de la mitad superior... ...que en este caso yo un ámbito igual... ...o vamos a suponer que ganar en ¿eh? 101... ...y entonces estarían en, en la mitad superior... ...y vamos a suponer que la otra mitad ganar en 99 en vez de 100... ...y habría uno ahí que ganara los 100... ...entonces si dijéramos la mediana del sueldo en España... ¿eh? ...son 100 pavos... ...pues bueno, los que ganar en 99... dirían bueno más o menos bien es lo que gano yo los que ganan en 101 dirían bueno sí más o menos bien es lo que gano yo y el que ganare 10.000 diría la la pero bueno pues cuando nos contaron esas cosas o cuando nos contaren a a la gran audiencia en el telediario unos periódicos na la radio pues entonces igual la gente se podía hacer un poquín A la idea de lo, que, de lo que se ganaba de verdad en España, ¿no? Eh, yo no sé cuál es la muestra con la que trabajen cuando, fallen, cuando dicen esto de cuál es sueldo medio, pero cuido que no lleve una muestra en la que realmente eh, la mayor parte de, de los individuos que la formen anden alrededor de esos 1.400. Seguramente habrá unos muy pocos, ¿eh? muy pocos, que ganen unas barbaridades. ¿eh? Y seguramente habrá una grandísima mayoría ¿eh? que gane una cantidad muy por baixo, muy por bajo de eso que, que dicen que es la media. ¿eh? Y sí, si, sí, si, no mienten, esa ya la media. Lo que ocurre es que la media aquí no tiene sentido. ¿eh? O, otro estadístico que no tiene mucho sentido sería la moda. Imagina en este ejemplo que dimos, ¿eh? El, de los, el, el del que gana los 10.000 y los que ganen los 99 que ganen 100. La media no lle, eh. La media no 200. La media no lle 200. ¿eh? La no lle 200. Pero la, la, la, o sea, la media sí lle 200, pero no lle, no lle lo más representativo, lo, lo que dibuja un, un, un retrato, ¿eh? de lo que lleve el, el sueldo en esa porción ¿Eh? ¿cuál sería la moda? Coño, pues la moda serían los 100 porque sería el valor que más veces se repite ¿Eh? Imaginai, vamos a ponernos más al extremo imagináis que la muestra son nada más dos personas ¿Eh? el que gana 10.000 y uno de los que gana 100 la suma sería 10.100 dividido entre dos 5.050. Entonces el sueldo medio sería cinco mil cincuenta. Pero coño, igual no era muy representativo, ¿no? Padma a mí, a mí que no. Eh, Esto de la representatividad, pues bueno, igual había que había que mirar un poquillín. Había que mirar un poquillín cuando se falla una. se presenta unos resultados estadísticos. Había que mirar. Mm. Si la si la herramienta, el estadístico que se utiliza, tiene sentido utilizarlo. Lógicamente, cuando se está hablando de, de, por ejemplo, eso de esos dos fíos, que, yo, que siempre ponen al ejemplo del 1,2, 1,3 fíos, 2,4, pues como que eso ya no tiene sentido sencillamente porque. A lo mejor si estás hablando de, pues bueno, sí, de, de, de, de otra cuestión donde los decimales tengan sentido. Yo qué sé, pues los salarios, ¿eh? Los salarios, pues bueno, sí, pueden venir números enteros y decimales. que pasa? Hay, hay céntimos o incluso pueden salir medios céntimos que tampoco pasaba nada, ¿eh? Pero coño, cuando estás hablando de, de personas, eh, es igual, ¿no? Los decimales ahí no tienen, no tienen mucho sentido, no tienen mucho aquello, ¿eh? Meter, meter decimales ¿eh? y luego ya en un digamos de la manipulación extrema que el tema de utilizar la media para pa cosas como pa, ¿eh? como por ejemplo el, el salario ¿eh? el salario no sé cuántos millones de, de españoles allá hay muchos millones ¿Mm? pero vamos a poner que, que sellamos que se yo cuántos que somos 50 millones no llegamos todavía bueno Igual vamos a hablar de números redondos: 50 millones. ¿eh? Que de esos 50 millones, igual 40 millones, pues, pues ganen ¿eh? igual 40. Vale, sí, igual ganen 1000. ¿eh? Y una exageración ni de coña, pero bueno, 40 ganen 1000, ¿eh? 40 millones ganen 1000 euros. A lo mejor resulta que, que hay ¿eh? otros 8 millones. ¿Eh? que ganen 500 ¿eh? vamos eh, si eran 40 millones mil son 40 mil millones bueno cifres pero bueno al caso llegue que, que esos pocos se queden igual ganen la de dios igual son de los que ganan en diez mil veinte mil 26 mil ¿eh? igual son de esos ¿eh? entonces igual saquen la media y la media sale ¡buah! La, el sueldo medio y son dos mil pavos y resulta que 48 millones de personas No viven con ¿eh? con dos mil pavos, viven con, con bastante menos. ¿eh? Igual, igual ya que, que que nos mienten, no sé. Sabéis vosotros, eh, ¿miéntenos o no nos mienten? Yo diría que sí, ¿eh? Un país, Siempre sí. Vaya coño. A ver, estoy enrollándome porque puso un cantarillo y, y tarda a salir. Prieta. Bueno, ¿qué haces? estar pues, estáis sintiendo Radio que estáis sintiendo Nedonia y estáis sintiendo la como Miserable, pero estáis sintiendo ya el acabose el termina este programa de esta noche eh, termina el programa de esta noche y entonces, como siempre pues tendremos que poner el, el tema de cierre, en un país, no más país ¿eh? que, que sería interesante empezar a sentir esto Bueno, eh, esta noche como no se me metió nadie del chat, no puedo saludar a nadie de los chateros el WES barraba esa 637, pero no me dijo nada, para mí que igual ya era el, el policía pero bueno, el policía puede, eso, joder, por lo menos de alguna vez, ¿no? Eh, un saludo muy grande para toda la gente que lo sintió en el 107.3 si hubo de alguien un saludo muy grande para toda la gente que lo sintió en ww si hubo de alguien Un saludo enorme para el presidente la visita de esta noche Un presidente que ¿no? todavía no llegó a la maldición de los presidentes Los últimos ¿eh? acabaron con Enfermedades importantes A ver si se si, si nos llenó Venga, de todas maneras A todos los entiendes, un saludo muy grande ¿eh? Y que os vaya Muy bien, ¿vale? Un beso muy gordo para todos Y esperemos que la semana que viene Veamos todos aquí otra vez, ¿vale? Venga, cuidadín en Los Goña, ya sabéis, está ah, jueguín. ¿Por qué era el pasado por arte de magia? Tiene vida propia. ¿Y va cambiando. según con menga de biografías en la enciclopedia. total para qué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 la verdadera historia Cuanto más arriba y más atrás mira, mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta, gabardina, cabardina o chandal, pero nunca de gallumbos Y todos a una pisándote la chepa Arranpla, trinca, malversa Que siga el paso doble Y la cuerda flamenca Y grita con ellos ¡Viva las gallas!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 ¡Que no te cauchan, que no, que no! ¡Que no te cauchan, que no, que no!